Bueno, espero que estén muy bien, Brody. Me da mucho gusto que estén ahí conectados. Vayan a mis redes sociales cuando tengan tiempo, si quieren y si pueden, en arroba elmaestrodoggy. Vamos a atender algunas llamadas por acá, por este lado. Tenemos、eh, a quién tenemos ahí, Garbanzo. Está José, gran líder en la web. José, muy bien. Vamos、eh, con José. José, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien,、eh, mi doggy, ¿cómo está usted? Muy bien, Brody, adelante. Mira,、um, ayer escuché tu, tu programa, o sea, el segmento que tenías ayer. Se me hizo muy interesante, lo digo interesante en el sentido de que sí, como dicen, hay buenas madres, pero también hay malas madres. Y, y todo eso que tú dijiste ayer, o sea, no fue de tu p r o p i o cosecha, sino que tuviste que、ah. investigar y darte cuenta. De que en realidad existe esa clase de mujeres. A ver a, ver, a ver, a ver,、eh, permíteme, Brody. No fue de mi propia cosecha, tuve que investigar. La investigación fue de mi cosecha, ¿no? No, sí, pero lo. ¡Ah, que ah qué bárbaro, b á r a r o ¿Qué querías que yo fuera、sí. eh, casa por casa preguntando? ¿No mataron aquí a nadie? Pues claro,、no. hay una investigación. Claro, es por eso que te digo. O sea, estuvo interesante, por eso es lo que te estoy diciendo, porque. No lo sacaste simplemente al aire por querer sacarlo, sino que tuviste que investigar, porque yo siempre he dicho: lo, los temas que tú sacas, los investigas antes de hablar. Así Entonces, es. a mí lo que se me hizo interesante fue eso, ¿verdad? Porque lo sacaste, ya sea de un periódico o de algún lugar, ¿ves? En el sentido de que era algo real. Ahora, lo que yo le estaba diciendo hace rato al. al Al que contestó el radio, al, perdón, el teléfono, le estaba diciendo que te faltó este, hablar de aquellas madres que dejan a los hijos por otro hombre. O sea, agregándole a lo que yo ya mencionaba de las que los mataron, ahora los que los abandonaron, ¿no? Ándale. Sí,、Porque、sí. Eso es lo, lo, lo, lo, que, lo que, que pasa,、punto. Brody, este es el punto.、Eh, mi punto que r í a llegar yo r a a realmente llamar la atención. Y, y, y a la misma vez,、eh, créeme que lo que yo hice fue a la, a la vez contraproducente. Te voy a decir por qué. Porque muchos van a decir: Ah, entonces mi vieja no es tan mala, ella no ha matado a ningún niño. O sea, ella sí no los alimenta bien, no les ayuda con la tarea, eh, eh, los, los, les pega, siempre está enojado con ellos,、eh, no, los, no los limpia, no, pero no los ha matado. Entonces puede ser también que lo tomen de ese lado. Pero bueno, decías tú que los abandonan. Hay muchas mujeres que abandonan al hijo por otro Brody. Sí. sí, yo te lo digo porque yo tengo dos hijos que es lo que están viviendo.、Ajá. Y te lo voy a decir honestamente: falta no le hacen, a、uh, su madre no les hace falta. ¿Ve? Porque te digo, gracias a que tienen un padre que también ha sabido responder en, sus,、uh, en los momentos difíciles. Ahorita, si vieras, yo tengo una relación con mis hijos que es una chulada. Cosa que te voy a d e c i r honesto: que cuando estaba yo viviendo con esa mujer, Ni eso quería que yo tuviera esa relación con mis hijos. Ella todo el tiempo me los acaparaba. Entonces, eso, hay mujeres en ese caso que no deberían de ser ni madres, así te lo digo honestamente. Sí, sí,、ni、Brody, madres, pero, porque... pero fíjate, yo siempre que me llama alguien les digo, pero tú ahora estás de acuerdo porque te pasó. Si a ti no te hubiera pasado, ni estuvieras de acuerdo conmigo. No, no, yo no estoy de acuerdo porque me haya pasado. Si no me hubiera pasado, de todos modos uno lo puede mirar en otros amigos,、Exacto. en otras personas. Eso, o sea, no estoy diciendo que porque a mí me pasó, yo voy a hablar y voy a decir cómo me siento o cómo se sienten mis hijos.、Uh -huh. No, porque yo a mí, antes de que esto me pasara, yo lo también llegué a mirar en otras familias. Claro, lo digo porque、es、aquí cada、no、que uno habla de algo que uno ve, uno lo está presenciando, uno, lo, como es tú, lo investiga. Y cada quien uno habla de eso, llaman y dicen: Pues, seguro a ti te pasó, por eso andas ardido, por eso esto y lo otro. Y no, bro, d i c Hay que verlo, ahí está. Y el otro día yo hablaba, mucha gente dice: Y d i c Es e que nadie n a d i escarmienta e en En cabeza ajena. e s o es una mentira.、Eh, sí, yo,、no. yo soy una de las personas que, escarme, que he escarmentado en cabeza ajena. Yo he visto cosas que han pasado digo: Yo no voy a pasar por ahí. O sea, no tiene. Pero la gente, como la, la mayoría de la gente es muy perdedora. Y, y, y pasa por esos momentos, dicen, no, es que me tenía que pasar, porque uno solamente así entiende, ¿no es cierto? No solamente entiende así uno, es que no prestaron atención, Brody. No, y sabes, una de las cosas es cierto lo que tú dices, porque muchas veces cuando yo lo viví, o sea, lo miraba en otras familias, en otras gentes, yo siempre decía, espero que a mí nunca me pase. ¿Ves? Pero, o sea. Muchas veces, yo la, honestamente, hasta la fecha te digo, sigo en shock. No sé qué pasó por la cabeza de ella haber hecho eso. h o n esto te digo todo. Yo no, sí, yo sí, sí yo sí. Andaba en、despidió. la calentura, Brody. Ajá, ella ni siquiera se despidió de sus hijos, fíjate. ¿Qué pasó, Garbanzo? Oiga, maestro, este, es, yo tengo una pregunta este, para el señor. Y solo para que usted nos, nos ilustre más en su clase. ¿Puede, ¿Puede pasar, maestro, que siendo un cuate, que... y lo digo con mucho respeto para José, que se ve que no tiene un espíritu pues, de un hombre recio, alguien así medio noble, este, tal vez hasta mand mandiloncillo ahí, y por eso las mujeres se van también, o sea que te manden por un tubo? Digo, no sé si es el caso. No, hombre, ¿no? si una mujer. No hay una regla, Garbanzo, para eso. ¿En serio, Mastro? No o sea, hay no... una regla. Uy, si hubiera una regla, pues imagínate,、sí. Brody. Puede ser t u m a n d i l ó n o bien macho. Es, se es va ir. más cruel aún, entonces. ¿Me d e j a contestarle al Garbanzo? Sí, c o n t é s t e l e a este pobre muchacho. <risa> mira, mira, Garbanzo, usualmente, sí, si uno como hombre conociera lo que hay en el corazón de las mujeres o de mi mujer, así te lo digo, nada de esto hubiera pasado. Pero algo que sí te digo, cuando una mujer se encierra en no querer platicar, en no zanjar、no、las diferencias, ¿cómo vas a saber, cómo vas a arreglar tú la situación cuando ella no se abre? Entonces, cuando una persona no puedes leerle el corazón, nunca sabes lo que va a pasar.、Ah. Y como dices tú, a lo mejor a mí me pasó por algo, por mandilón, por lo que sea, pero. Solamente la persona que está viviendo esa situación solamente sabe. Yo, mira, yo tengo el deseo, yo tengo el deseo de, re, de rehacer mi vida, pero también tengo el temor porque digo yo, ¿en qué fallé cuando esta mujer nunca me lo dijo? Para、ah. yo poder entablar o t r a r e l a c i ó n Sí, sí, claro, no, no, no, a ver, pero ya, ya, ya, ya, ya, estamos en lo mismo, en lo mismo. Ahí está, ella no quiso arreglarlo, se fue con otro y punto. ¿Quién era el otro, Brody? Era alguien de allá de su pueblo.、Ah, muy bien. ¿Lo conoció allá o c ó m o、cómo? Mira.、Uh, tuvimos muchos años,、uh, básicamente, de matrimonio. De repente se fue. Así te digo. No te digo, no, no se notaba nada. O a sea, no, no había una, no, una señal. Pero el Brody está en el pueblo de ella o, no o aquí? No, no, está aquí. Está aquí. O sea, ya se veían, ya, ya por ahí se contactaban, ya tenían su, su que ver. A mejor,、si、y, sabes, y, ¿y lo mejor. ¿Y agarró su ropa, Brody, o se llevó todo, o nada más de repente dejó todo? No, dejó todo, nada más se llevó una maleta pequeña. Bueno, pues、oh. ni modo.、Eh, sí, hay mujeres de esas, Brody, muchísimas, millones, miles de mujeres dejando、uh -huh. a sus hijos por hombres.、Eh, hay muchas mamás solteras que dejan a sus hijos dormidos con Tylen, o l parirse con el novio, a cotorrear al. Al antro, ¿qué esperas? ¿Qué garbanzo? A ver, ¿qué garbanzo? No, es que yo,、eh, yo le quiero preguntar a José si ya tomó acción legal para que le pague algo a la mujer, porque es abandono de hogar y de niños. Entonces, él legalmente creo que sí pudiera. Depende sí, si ella el gana más que el garbanzo. n o Eso no es un. Sí, mira, aquí hay leyes en las cuales uno tiene que apegarse. Ves, no es de que digas tú, porque a mí me dejaste m e v a s a p a g a r o Claro, sabes ¿qué? Porque eso yo eso te no existe, diga, garbanzo. No, no、uh, pues、así que dice no lo hice todo poco... legalmente. Yo hice legalmente, yo、um, metí la demanda de divorcio.、Eh, al principio el juez me la rechazó、ah. porque creía que yo no le quería dar nada. Sin embargo, yo le dije al juez: yo le dije, Mira,、uh, si, si no está bien lo que hice, rectifícalo y yo le doy la mitad de wey. Si quieres darle todo, dáselo. o Le d i g Lo que yo quiero es deshacerme de ella, que no quiero saber más de ella. Entonces el juez me dijo:、oh, Yo c r e í que tú no le querías dar. No, le dije: Yo te doy la mitad, le digo, porque creo que lo justo es de que ella, el tiempo que vivió conmigo, se lleve lo que es de ella. Pues muy bien. Muy, muy, muy bien. Si hubiera sido a l revés, te hubieran dejado sin calzones, bro. Pues te、nada. agradezco la llamada, José. Se acabó el tiempo. Cuídate, bro. Y gracias. Ándale, gracias. Y échale para adelante. Muy bien, gracias, así será. Síganme en mis redes sociales, arroba elmaestro doggy, arroba elmaestro doggy, ya vuelvo con más. Y en el podcast tú vas a encontrar. e l y o de lano y chocolate. Y trae podcast en la c h i d o para escuchar. Bueno, estamos de regreso. Síganme en mis redes sociales. arroba ElmaestroDoggy. Oigan,、eh, me hacen algunas preguntas por acá. Se las voy a contestar, claro. Y también pueden marcarme para hacerme las preguntas que quieran. A el 1 triple 8 874 2656. 1 triple 8. 874-2656 dice: Maestro, lo invito a una cena a usted, yo y mi marido para que usted le dé consejos gen en general, porque le faltan. Ah, soy medio como una trampa, ¿no? Sí, se escucha eso ¿Será muy bien. n q u i e r a un trío conmigo? Este nada más la pura excusa, gran líder. Bueno. No te enseñes, Garbanzo, no voy a ir, ¿ok? Más le vale. Bueno,、eh, dice: Yo anduve con dos hermanas, maestro, y nomás me pedían dinero y nunca les di, y、ah. me dejaron de hablar. o、bueno. k ¿Okay? pues, pues está bien, ¿no? No hay sorpresa ahí. No hay sorpresa. Además, a ver, vuelvo esto a repetir a todos mis alumnos: hay nuevos alumnos, y por eso es bueno repetir ciertas、eh, clases, o por lo menos resumir algunas clases que ya he tenido en el pasado. Muchachos, la vida es de etapas, ¿verdad? Está la etapa del noviazgo, bueno, está la etapa de conocerse, está la etapa de noviazgo, está la etapa donde van a tener sexo, seguramente, si no está bien, no es necesario,、eh, porque l o dicen que yo aquí promuevo el sexo y soy un promiscuo y un. ¡Uf! ¡Pel r infierno!、Eh, entonces está la etapa de planeación de tal vez si se van a casar. Está la etapa donde ustedes, como pareja, se toman sus vacaciones, su, su luna de miel. Y luego está la etapa de、pues、dónde vienen los hijos. Está la etapa donde la mujer、pues、tiene que llevar eso junto al marido, él a trabajar, llegar y que la mujer. No, son, son etapas. ¿Qué es lo que hace la perrada? ¿Qué hacen? Primero embarazan a la vieja, después andan buscando dónde vivir. Después, ando, todo al revés, todo, todo. Y una de esas cosas、eh, es que hacen mal es darle dinero a una novia. Yo, yo nunca he entendido cómo es que una persona le da dinero a la novia. No, no, no, o sea, definitivamente estamos、eh, diferentes, estamos educados diferentes, ¿verdad? O sea, estamos、eh, educados. De una manera muy diferente. En mi familia, en mi casa, no cabe la idea de que a una hermana mía un novio le diera dinero o que yo le diera dinero a una novia. O sea, no cabe. No, o sea, no está ni. O s e imagínese que es un cuarto oscuro y que afuera hay mucho sol, no hay ni una rendijita por donde entra el sol. O sea, no, muchachos. ¿Quién le, q u i é n les metió eso en la cabeza? De verdad, ¿Qué, ¿qué les pasó? ¿Dónde perdieron la brújula? ¿Dónde está? A veces me desespero porque sé, sé de dónde viene esto. Sé cuál es la raíz de esto. Y la raíz es de que son muy inseguros, no tienen personalidad, son muy guangos ustedes. ¿Qué le pasa, maestro? Yo tengo una compañía de construcción y me va muy bien, y pues le, ahí le doy a la chava y que no sé qué. ¿Sí?、Ah, tu caparazón de inseguridad lo has cubierto con tu trabajo. El dinero no te da seguridad. Por eso yo les digo aquí cuando dicen, es que es muy insegura de su nariz y a una vez operándomela como que voy a, tener, voy a ser más segura de mí misma. Eso te dicen los güeyes de los doctores donde te van a operar. Mira. Tú necesitas aquí, vamos a hacerte una、eh, rinoplastía, ¿no? Quitarte el bumpy de aquí, el huesito, y para que. Y, y, no, y yo sé. No, a mí desde que me hicieron la lipo me siento más segura de mí misma.、Sí. En la noche, cuando estás con la almohada, sigue siendo la misma. La misma. ¿Tú crees que existiera el. Después de una operación vuelvo mi seguridad y mi autoestima vuelve? ¿Creen que existe eso? ¿Creen que existe eso? Claro que no, es adentro, se, se trabaja de adentro hacia afuera. Con lo que hay. ¡Bravo, maestro! ¡Oh! ¡Bravo! Todos s u n r i s o s ¡Estoy en e p a r l a n d o e s t o y en e p a r l a n d o h i p hip! ¡Doje!、Yeah, okay. Y por eso, por eso lo decía yo. De que a una mujer, a una novia no se le da dinero. Yo andaba con dos hermanas, maestro, y nomás me pedían dinero y nunca se los di y me dejaron de hablar. Ahora, brodis que me escuchan, ¿tienen hijas ustedes y le piden dinero al novio? ¿Le piden dinero al novio? ¡Qué asco de hijas tienen! Prostitutas modernas. ¿Eh? Ya no se paran en la esquina. Ya abren perfiles de Facebook, de Instagram. Pobres mujeres ahí andan en el sol o en el calor o en la noche arriesgando su vida. No, hombre, señoras. Abran sus cuentas de Instagram. Ustedes que se dedican a eso, de Facebook. Pónganse ahí sexys y. El manador, manada, manada de güeyes que les van a dar dinero. No arriesguen su vida. No se les da dinero. La vida es de tapas a la novia. Mensos, vuelvo. e c h o s de g a n i t o colada. Si traen un c a s q e m á chido para eso. Que me lleva carcajada. A toda hora, ese es u casquete más. Hechos de granito c o l a d Y en el podcast tú vas a encontrar El show de la Ninja p o l a t e Y, y traes podcast, te l a chido para escuchar. Sale, gracias,、eh, Choco. Oigan, vamos con mi clase sobre la palabra tóxico.、Eh, los que me siguen en mis redes sociales, hubo gente que, fíjate, se molestó porque yo escribí a y esta foto yo la tomé. Esta foto yo la tomé mientras manejaba, no les voy a decir dónde, pero vamos a mis redes sociales, arroba elmaestrodogi, y ahí podemos ver una publicación que hice que dice lo siguiente: es una camioneta que va ahí y dice, tengo hijas tóxicas. Dice, tengo hijas tóxicas. Y de verdad que están de moda las famosas frases como, mi ganado. Y que eres tóxica o tóxico y todo este rollo. Si de verdad supieran lo que es tóxico, no estuvieran jugando con la palabra, ¿verdad? Porque es una palabra que realmente no se debe de jugar con ella. Y me han dicho, ay, doggy, pero qué sensible.、Ah, o sea, ahora q u é tiene. Yo lo veo como que ese hombre lo que está diciendo es de que sus hijas son tóxicas para que no se acerquen a ellas. Dije, muy bien, pero ellas no son tóxicas. Claro que no, nada más dice que son tóxicas para que no se acerquen a ellas. Y dije yo, ¿hasta dónde llega su mente de la gente tan ignorante con el tema? Brody, si yo quiero ligarme a una hija de este señor, es porque sé que no es tóxica. Así él ponga se encuentra letreros afuera de su casa y en la camioneta que trae, tengo hijas tóxicas según para que no se acerquen. Según para alejar, pero los que ya las conocen en la escuela, o al menos que las chavas no salgan, las conozcan, saben que no son tóxicas. Claro, no tiene sentido. La otra es: si las muchachas de verdad son tóxicas, qué triste y qué de verdad, qué pena que un hombre tenga hijas tóxicas, porque si usted que me oye tiene una hija tóxica y una mujer tóxica, como hombre fracasaste. Fracasaste como hombre al tener una hija tóxica. Fracasaste. e f r a c a s a s t e ¡Bravo! ¡Hip-hip-hip! p h i h i p ¡Hip-hip! p h i h i p ¡Hip-hip! p h i Muy bien. Síganme en arroba el maestro doggy. Vean esto. Esto es lo que yo escribí: la estupidez de no saber el significado de las palabras y si lo supiera, seguro no lo presumiría. Si tu hija es tóxica, fracasaste como padre. Imagínate Edwin diciendo: Mis hijas son tóxicas. Oye, no te apena. ¿Cómo crece una tóxica? Dejándolo hacer lo que quiera, todo lo que ella quiera, para cuando tú le lleves la contraria, ¡pum! explote. En realidad, la definición de tóxica es que es venenosa. Y que puede causar trastornos o la muerte a consecuencia de las lesiones. Claro. Que es producido por una sustancia tóxica. O sea, hablar de algo tóxico es algo de verdad que puede acabar contigo. O sea, es algo de esa magnitud. Pero juegan con ello. Yo lo he visto, yo lo he visto en camisas, lo he visto letreros cuando juega de repente la selección. Busco novia tóxica, jaja, ja, y todos ahí. Sí, doggy, pero es nada más están jugando. Es que si supieran de qué se trata, no estarían jugando con eso. Y yo se los digo, porque así empiezan el jueguito, y hay mujeres que lo dicen.、Sí. Yo la verdad sí soy bien tóxica. Y ahí va el valiente. Yo se lo quito a las chiquitas, a ver. No se lo van a quitar, no se lo van a quitar, muchachos. Eso no se quita. Así nacieron, gracias a los padres. Es que tenemos últimamente una generación de,、pues、de muchas mujeres muy tóxicas. Cállense ustedes, culpa de ustedes. Ah, pero los papás están muy ocupados haciendo otras cosas, ya saben. Pero bien, aquí les va. Eso t quiero que lo entiendan y lo tengan ustedes ahí y no jueguen con eso. Me mandan aquí esto: persona tóxica que se queja de todo. Se hace la víctima. Es envidiosa y celosa. No hace nada para, para avanzar. Solo habla de sus problemas. Es negativa. Constantemente vive criticando. Una persona tóxica. Y ustedes saben, se tienen que alejar de esas mujeres. Mi clase del maestro d o g i es para los hombres. Para que se alejen de esas malas mujeres. ¿Ok? No soy machista. Simplemente soy una persona. Que les está haciendo ver que no les conviene. Hay mujeres buenas. Hay mujeres que les conviene. Búsquenlas a ellas. ...dejen... Aléjense de estas mujeres que se quejan de todo. Es puro quejar. Quejarse, quejarse, quejarse. Las que se hacen víctima. Las que se victimizan de todo, Brody. Cuidado con esas. Esas son muy peligrosas porque te van a hacer ver que la vida no les ha dado nada. Que a ellas siempre les ha ido mal. Que ¿Cómo es posible que a mí esto? ¿Cómo es posible que a mí lo otro? Son envidiosas y celosas. Envidiosas y celosas. ¿Ok? Uy. Güey, son capaces de que si estás viendo una telenovela, dices tú: Ay, ay, ay, qué bonita es la protagonista. Son capaces de levantarse sin decir nada y se van. No. Y tú, así como que, pues, en tu mente sana, es de que yo creo ya se andaba del baño, ¿no? Sí. Y luego ya dices, ya no vuelve. Y tú, como que regresas tú a la realidad y dices, ¡ay! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¿Dónde estás? La haya s a c a tirada en la cama o en un sofá por ahí. ¿Qué, qué pasó? Nada, vete a ver tu novela d ó n d e está ahí la muchacha bonita. ¿Perdón? Vete ahí, d o c o r Ese tipo de mujeres no las pueden aceptar en su vida, muchachos, de verdad. Ayúdenlas, tal vez, pero si no quieren ayuda, aléjense de ellas. Imagínense celos de ese nivel. No, no, no, ¿qué les esperan?、No? Que no. llega la mesera y. Hola, hola, ¿cómo está? u f se p a r a l o a ñ o o algo, o te patea acá. ¿Qué? ¿Qué le viste? ¿Qué le viste? ¿De qué? Pues llegó amablemente, hola, bien, usted. Ese tipo de mujeres las deben de alejar. ¿Por qué? Son inseguras, no tienen autoestima. Por lo regular son gente no muy bien parecida. Y no importa, siempre son muy inseguras. La otra no hace nada para avanzar. O sea, hay mujeres que son capaces, b r o d y s de no. Que, que tú, por ejemplo, tienes un trabajo y luego estudias. No, no quiero que vayas a la escuela porque luego no sé qué. O de repente.、Eh, No quieren hacer nada, son las que se, se separan de todo el mundo porque siempre, en cualquier lugar, en cualquier momento, estas mujeres creen que alguien te va a conquistar. O sea, esas inseguras su, su, siempre hablan de sus problemas, no lo han visto. Es que a mí me pasó, es que yo no sé qué, es que yo, es que yo, y cuando tú quieres platicar algo, pues. y ustedes tienen la culpa. Por eso yo、bueno. les digo, esta clase es para ustedes, Brody. Tienen que ustedes sacar también y decir, oye, fíjate que me siento un poco mal.、Eh, a y de que te vas a sentir s mal. Oye, ¿cómo te fue? ¿Qué? Espérame, Brody, ¿no pueden decirle a, a su mujer, esta loca, que te sientes mal? ¿Te ignoró? No eres nadie, Brody. Ábrete de ahí. Es negativa. Todo es negativo. Ay, tú, la clásica, ¿no? Que cuando vas al, a la fiesta y tú te vas a aventar un chiste. Ay, tú cállate, él no, no es chistoso. O tú no cantas c a r i ñ o q u e tú eres inmenso. Ay, no, tú no juegas a la lotería, tú siempre pierdes, tú siempre pierdes. O sea, a ti siempre te ganan con el borracho y la escalera. O sea, güey. To, todo es como, como que está en contra de ti. Como que、eh, negativa. Constantemente vive criticando todo lo que hace. Uy, a ver qué, no sé qué. Bueno. Y luego está la, la mujer que es la ex. Es aún peor. Te sigue buscando en redes sociales. Si tienes novia, le manda hasta fotos de, de cuando era su novia.、Eh, o le dice que, que tú eres un no sé qué y no lo otro. Esas ex tóxicas son aún peor. Pero recuerden, no es nada bonito ni es chistoso para andarlo poniendo. Ay, quiero una novia tóxica. Ay, quiero eso tóxico. De verdad, tómenlo en cuenta. Porque el día que sus hijos les toque una mujer tóxica. Es muy probable que les toque si ustedes tienen una mujer tóxica porque tienen hijos, ellos ya lo vieron, ellos lo están viendo. Ustedes son la escuela de sus hijos. Entonces, al final de cuentas, ustedes van a acabar con una mujer tóxica, pero también sus hijos. Y te va a manipular a través de si tienen hijos, va a ser tu espía, te va a estar buscando. Por eso, Brody, este es un pedacito: de decirles, no usen la palabra tóxico a lo ligero. Es muy, Hace mucho daño. Destroza familias, hijos, hermanos, hasta padres, porque sus padres son quienes a veces sienten el dolor de los hijos cuando están sufriendo. Ya les dije, muchos ni pasaron el Día de las Madres con su mamá, porque la tóxica enferma esta no quiso y punto. Ok. a es、bravo. mi clase. Gracias, brother.、Uh, uh, uh, uh. Gracias. Bueno, Ya quita eso. ¿Cómo ves, Garbanzo? No, maestro, oiga, es, yo le iba a comentar que entonces es como si alguien dijera: Mis hijos son rateros, y lo ponen en la camioneta, y aparte llegan y se presentan: ¡Eh, eh, eh morra, yo soy ratero robo! Y es como: sea, no puedes aceptar a un vato que sea. O sea y, y que vaya anunciando. El, el ratero te va a robar algo material, pero quien te roba tu tranquilidad. tu Bienestar, sal, la salud, porque de ahí se derivan problemas de salud, es peor, b r o d y Pero sí, es como: este, Mis hijas son rateras, ¿no? Mis hijas son unas asesinas de la calma y de la paz. Pongan eso. ¿Qué significa tóxico? Doggy, pero no te lo tomes tan. Y ahí les contesté. O sea, ellos creen, muchos, que esto es un juego estúpido. Cual tiene que terminar ya. Bueno, señores, síguenme en mis redes sociales, arroba el maestro doggy, pórtense bien. Volvemos con más. ¡Cabo! ¡Gracias, maestro! ¡Gracias! ¡Cabo! ¡Gracias! ¡Hip, hip, doggy!、No、¡Extra con el maestro doggy! En el YouTube y el podcast vamos a escucharnos: es tiempo, ¡Extra con el maestro doggy! A la v e r d a censura, vamos a m a n d a con el m a e s t o e x t r a con el maestro doggy! Estamos aquí en el tiempo extra. p r e n d a n l e a la campanita en el canal de YouTube y también suscríbanse a este bonito y hermoso canal, el maestro Doggy. Saludos a los que escuchan en el podcast Spotify, en TuneIn, iTunes, Google,、eh, iHeartRadio, Pandora y también en Amazon Music. Ahí está el podcast de e r a s n o y la chocolate y ahí d e n t r o encuentran mi clase y también van a encontrar este bonito. Segmento llamado El Maestro Doggy Tiempo Extra. Aquí se pueden decir malas palabras, Garbanzo. Aquí sí, maestro. El tiempo extra y lléguenle para、ahí. Oiga, maestro, pero no se enoje porque ya, ya escuché que dice que nada más tiene que mil, mil, mil setecientos, dos mil views que ya no. Sí, estoy、eh. un no, poquito no. molesto, Garbanzo. ¿Cómo no, es posible que yo g r a b e esto para ellos, para que ellos nada más mil vistas? Mil, uno punto uno ahí dice.、Wow. Qué mamadas. <risa> bueno. Ni modo. Dice, maestro, ¿afecta estar solo? Esa es una de las preguntas que me hacen en este tiempo extra. ¿Afecta estar solo, Garbanzo?、Eh, v a m O s a v e r qué tanto has aprendido de mi clase. Claro que no, se lo d i j o que le s t á s s c u a o Ah, solo, caray, te... ¿quién, ¿quién eres el que me decías es que está no, solo? No, no, Y pero... peleabas, maestro, ¿estás solo? A ver, no, s i、sí、está solo, está amargado. Estaba bien pendejo, pero después, de su, clase, después de su clase, ¿qué cree que pasó? Estaba. A ver, escúcheme. Estaba bien pendejo. ¿Qué pasó después de su clase? Te pusiste más. Se me quitó. Te pusiste más. No, porque si fuera no, más. te pusiste más abusado. Ah, claro. Pero todavía no termino.、Lo、ah, o d i c Ok, ok.、No. Entonces ahí está para que vea que s e aprendemos a... Pregúntele a aquel pinche gordo. Ya, pregúntele、Uy. a aquel si no sabe nada.、Pregúntele、Oye tú, lo... mantecada, s、no, t í a r o s a A ver, es. Va, a ver, pregúntame, pero con. ¿Qué onda, Brody? ¿Sí o no? No, p r e g u n t e bien la pregunta. No, no supo ni. <risa> ¿Qué hijo? No, es de que el... tienes que escuchar las preguntas. Maestro, ¿afecta el estar solo? No. ¿Por qué no? Porque uno, el dicho dice, uno tiene que encontrar su propia felicidad, en esta ocasión lo mismo. Si uno quiere disfrutar de su propia vida, uno sale a buscar aventuras, a buscar、entiende? cosas. Entonces, este hombre seguramente no tiene seguridad el mismo. Entonces, por eso hace esa pregunta estúpida. Claro, número uno, no debes estar solo porque nadie está solo, estamos con nosotros mismos. Muy bien contestado, Diablito. Lo, Gracias, hiciste, lo hiciste muy bien. Tíreme mi biscuit. Lo hiciste muy bien, a pesar de. ¿Cómo se llama tu, tu perro pirata, no?、Uh, tengo que decir de que ya. ¿Ya se murió? ¿Ya, ¿Ya está orinando solo? No, se fue con el vecino. Muy bien, muy inteligente, sí, ves. Si、sí, hay animales. Ahí encontró inteligentes. vida. Ahí encontró pues, su felicidad. Pegador de perros, tú que abandonas los perros. Tú, bueno,、Garfanzo. entonces, maestro,、eh, entonces, la, ¿la respuesta suya para ese guate ya la dimos o ya quedó sí, claro ese、on. guate que. Pues,、eh, no, no afecta estar solo, Brody. ¿Sabes qué afecta, Brody? Afecta estar en una mala relación. Afecta estar solo, sin hablar con nadie de plano. O sea, aislarte de todo mundo y encerrarte en un cuarto oscuro. Eso te afecta, pero、eh, si te refieres a no tener pareja, ¿qué se afecta? No. Para nada. Eso te lo van a decir los del consumismo. Necesitan vender el día del 14 de febrero y que hagas e m b a r a z e s una mujer para vender el, el, el 10 de mayo.、Eh, ¿Qué p u e d e s e r Maestro, maestro, maestro.、Sí. Hay gente que están tan solas, en serio, tan solas que no se ven su propia sombra. o e a c k continúe, maestro. Ya está n d e j a n d o aquel. Cuando una mujer no te deja salir con tus familiares porque ese día te toca estar con ella. Eso lo voy a contestar en el siguiente no, tiempo extra. Eso lo contesto en el siguiente tiempo extra. No me la hagan de pedo, cabrón. Entonces, no afecta estar solo. Recuerden, mil veces recuerden. No afecta estar solo. Lo voy a repetir mil veces. Afecta estar en una mala relación y afecta tener una mala relación contigo. Yo he escuchado que gente dice: n Tenemos que. Respetar a las mujeres. r e s p e t a t e tú, puñetas. Res <risas> Respeta tu peso, tu cuerpo, tu alimentación. r e s p e t a t e tú. Después andas ahí quedando bien. Putos. Ahora le doy un demo. Putos. Hip, hip, doble. Ese es el podcast. Vamos a escuchar. ¡Ese es el podcast! Extra con el maestro Dori. A la vez la censura, vamos a mandarlo. q tiempo extra con el maestro Dori. A la cor. ¿Cómo están? Les dije en el, en el pasado tiempo extra que iba a hablar de esta pregunta que me hicieron. Cuando una mujer te deja, no te deja salir con tus familiares porque, se, porque ese día te toca estar con ella, ¿qué se puede hacer? Rápido, Garbanzo. Si es un acuerdo que tenían anteriormente, tienes que amarrarte los huevos y aguantar vara. A ver, Luis. Si realmente te quiere, te va a entender y te va a dejar、eh, ir con tu familia, que de todas maneras siempre pasan tiempo juntos. Diablito. Yo tuve ese problema, voy a hablar de experiencia.、Mm, no Ay, te creo. No Lo que hace uno es hacer un compromiso. Compromise. O sea, es decir, déjame ir y yo te voy a dejar hacer esto. Y así no hay, no hay problemas en la familia, maestro. ¿Qué、eso、opinas es... de esto? Cuando una mujer no te deja salir con tus familiares, es porque ese día te toca estar con ella. ¿Qué se puede hacer? Por eso, es un compromiso. Tienes que llegar a un acuerdo. ¿Qué tan... Ya, el acuerdo está roto. ¿Cuál, ¿cuál, Decirlo... acu cuál, ¿Cuál va a ser el acuerdo? Ah, de que pues voy a ir. Voy... ¿Y, ¿Y qué le vas a dar? Uh, pues no sé, tal vez ayudarle a limpiar,、uh, a barrer un poquito más. Mi amor, voy a lavar y planchar porque quiere con mis amigos. Pues es que es compromiso, maestro. Y así se viden. Estas putadas en... de gente. No, no, no, no. Yo les voy a decir algo. Tal vez,、uh. no todos, pero la mayoría, el día que ustedes se amarren los huevos, hasta sus m u j e r e s van a querer más. Están en una línea así. Ya cuando、eh, le quitas la v i r g i n i a a una mujer, rompes el coito, es muy delgadito. El imen,、yeah. el, el, perdón, el imen. Ahí está, aún. Y ya. Después, s s s s Pero tienen miedo. Hasta ellas han de decir, yo te desapuesto que muchas mujeres en pláticas entre ellas dicen: La verdad, mi, mi novio o mi e s p o s a está un pendejo. o <risa> Hace todo lo no, que yo le digo.、No、a... Les apuesto, les apuesto que、verdad? muchas mujeres dicen: La verdad me desespera, mi viejo está en pendejo. Todo hace todo lo que yo le digo. Qué feo, a fe... y qué feo. ¿Qué feo qué? qué feo qué. Qué feo qué. é lo... e s t á muy feo eso, m e s t r o Que hablen así de una de las espaldas. No, es pues ellas ellas, ellas ellas tienen que sacar lo que sienten. Y Dicen: Oye, no mames, este güey nada. ¿Quién? Qué, qué... Pero bueno. Dice, cuando una mujer no te deja salir con tus amigos o tus con tus familiares, con tus familiares, porque ese día te tocaba estar con ella. A ver, en primer lugar, aquí no me deja salir ni que fuera yo un niño del, del Kinder, ¿no? O sea, número dos,、eh, ese día te toca estar con ella. ¿Qué día te toca estar con ella? ¿Qué era? ¿El aniversario de ustedes? ¿El cumpleaños de ella? Era, o sea, también no te pases de lanza. Si es su cumpleaños su aniversario,、eh, o aniversario, un cumpleaños de sus hijos,、eh, puede ser una Navidad. No, lo de la Navidad ya he hablado. Si siempre te la pasas con ella y no quiere ir contigo, pasar la Navidad con tus familiares, que se quede, claro. Entonces, no a g r e g u esto ahí. Ahí la Navidad. Te digo que hablas a lo puro imbécil también. p u e r a s n pendejadas, dicen aquí. <risa> ya t á hasta la madre todos. Ay, Entonces,、eh, eso va a ser lo siguiente, ¿no? Putazos. e n t o a c n e s e n t o n c e s ¿qué tenían previsto? Oye, ya la habías invitado, la, mucha la mujer pidió un día del trabajo,、claro. no iba a ir y, y no va a ir al trabajo porque tú. Y luego tú de repente sales con que, oye, me voy con unos familiares. Pues entonces sí, tiene la mujer derecho a enojarse. Pero si de repente en una semana quedaste de salir con tu mujer o es. O Saben que los, domingos, o los sábados o los viernes salen ustedes, ¿no? Entonces, mi amor, este viernes no voy a salir contigo, no vas a pedir permiso, óiganlo bien. ¿Crees que、eh, pueda yo? Eh, eh, nada, nada. Oye, mi amor,、eh, yo sé que los viernes nos juntamos, siempre nos toca juntarnos, es nuestro día, pero ¿qué crees? Eh, mis, mis, eh, mis primos,、eh, vamos, a ir a, vamos a ir a un lugar o nos vamos a juntar con mis tíos. Que sé yo, donde es por los hombres, ¿no? Y no voy a poder, pero te lo puedo reponer para el sábado o bueno, ya el próximo viernes en, lo hacemos. Una mujer que te quiere, que te ama y que comprende va a decir: Ah, ok, ok, gordo, está bien. Nomás con cuidado y pues sí, ya el próximo viernes, porque siempre hacemos eso. Una mujer bien. Pues tiene una loca.、Uh. O si tiene una loca, agárrense con lo que se viene. Por eso yo les digo, Brody's. Que qué tipo de mujeres tienen ustedes en casa. Ahora, si ustedes es para, para ir, igual un día de peda, no solo de familiares y eso, un viernes, pues ustedes se van el viernes. Y aquí viene la diabólica psicópata. Pues si tú te vas a ir、ah. con tus familiares, yo voy a ir con mis amigas acá. Pero si lo dice de una manera bien. No hay problema. p e r o si lo dice de una manera como diciendo, atente porque yo voy a hacer esto, es una rata de vieja la que tienen ustedes. No, no, una es, una, es una fregadera la que t i e n e en la casa. O sea, a ver, porque tú te vas a ir y luego el Brody va a, va a ir y, y eso, esas son de las que dicen, yo nunca le dije que no fuera. Y es verdad, nunca le dijo que no fuera, pero no dijo que le dijo que s i iba. Ella se va con sus amigas. Y por cierto, la que te cae gorda, la que se llama, por decir un hombre, Roxana.、Nombre. Roxana, por decir. Y, y,、ah, voy a h voy con. Sí, vieja. Este, está bien, mi amor, vete, pero oye, voy a ir con Roxana. Hija, Hija de, tu de tu puta, puta madre, madre. <risas> qué bien. Hija de tu r o n o Es como cuando te divorcias y a ti no te gustaba que tu hijo usara el cabello para arriba y te divorcias y la mujer lo peina así, ¿no? Entonces, entonces lo, yo no sé qué tanto ve el Garbanzo, ¿eh? ¿Qué, qué estás viendo, Garbanzo? ¿Qué tanto ves? Nada, maestro. Sus dientes, maestro, no es. A ver, ¿qué ves ahí abajo? ¿Qué tanto ves? Maestro, no tengo nada. Tengo Twitter aquí, pero no tengo nada. Los horóscopos. Jajaja. Su diente, maestro, por si se cae, y quiere estar viendo el reflejo. Muy bien. Pues bueno, muchachos, eso es el, el punto aquí.、Eh, ¿Qué tipo de mujer tienen? Váyanle viendo. Cuando una mujer no te deja salir con sus familiares, ¿por qué ese día te toca salir con ella? ¿Qué se puede hacer? No pidas permiso. Diles que ese día,、eh, pues, siempre toca estar con ella y vas a salir con tus compas. Es nada más un poquito de. de Comunicación, esto es la, la, la relación es comunicación. Ahí está, y cuando ya no se pueden comunicar bien, ya no sirve nada. Señores, cuídense mucho,、eh, pásenla bien. Hoy es viernes,、eh, este fue, se grabó el tiempo extra a esta hora. Si lo escuchan otro día, chingón. Si no, pues los que no escuchen, hay que rayárselas porque igual no van a oír, ¿verdad? Vale, pues, ahí nos vemos.